Muy bien, aquí estoy, queriendo hablar de economía contigo. Bueno, esta semana es una semana light en cuanto a noticias económicas, no hay grandes novedades, inclusive algunas, entre comillas, novedades, eh, no son nada rimbombantes en cuanto a las este, noticias que teníamos en meses anteriores, o en semanas anteriores. ¿Eh? Por ejemplo, el, el tema del barril del petróleo, con su referencia al ajuste de combustibles, que ya estamos acostumbrados, esto termina siendo una noticia de todas las semanas, sigue estando por debajo de los 90 dólares, está estabilizando definitivamente, si se aplicase la famosa fórmula que en su momento se sugirió o se aprobó en la ley de urgente consideración implicaría que no debería de haber aumento este mes tampoco, pero todos sabemos muy bien que para arriba o para abajo se terminó eh, utilizando manipulando o, o ajustando por otros conceptos que no eran exactamente la regla de su momento, quiere decir que siempre decimos lo mismo, si se aplicase el criterio que se habría aprobado en su momento no tendríamos grandes novedades este fin de mes y si se mantiene, daría la impresión de que se ha estabilizado en los valores entre 85 y 92 dólares el barril o Texas, ayer se publicaron por parte del de Banco Central las expectativas económicas en encuesta de expectativas económicas empresariales en donde marcan estabilidad con respecto a la encuesta anterior siempre hay que ver la película y no la foto eh, en cuanto a las variaciones del producto interno bruto mantienen los valores para este año 2022 23 y 24 casi en los mismos valores que había el mes pasado y el anterior. Este año el producto estaría creciendo en el torno del 4,78. 4,70 fue el el, el el resultado de la encuesta anterior. Eh, para el tipo de cambio prácticamente tampoco hay modificaciones. La encuesta anterior daba dólar en cierre de este año a 42,26, el interbancario. La última encuesta, 42,34, es prácticamente lo mismo. Lo que sí está aumentando y sí esta ha sido una película... ...con una tendencia clara hacia la... ...esas es las expectativas inflacionarias... Este, ...el último... ...informe eleva la inflación estimada... ...para este año 2022... ...al 8,73%... ...estaba un poco por debajo, pero lo que uno ve... ...es que en todas las encuestas... ...siempre avanza un poquito más... ¿eh? ...como que la tendencia es clara... ...y es al cierre... ...en el torno del 9% para este año... ...y se mantiene esta tendencia... ...de las expectativas... ...algo más también para el próximo año... 7,4 en lugar de 7,15, y bueno, y a raíz de esto lo que vemos es que es la gran preocupación que hay a nivel de las autoridades, el Banco Central ayer elevó una vez más la tasa de referencia en 0,5%, lo llevó al 10,25, es una tasa muy alta en comparación a la que teníamos hace apenas unos meses, está claro que ese es el objetivo principal que tiene eh, el Banco Central en este momento, y yo diría ya el equipo económico, la inflación está demasiado alta y no logran, como podemos ver a partir de las encuestas, que ni siquiera los propios empresarios estimen que va a estar dentro del rango meta entre el 3 y el 6%, no solo este año, que ya tenemos prácticamente la mitad transcurrido, sino el próximo año y el siguiente estaría por encima del de techo de la meta, del rango meta del Banco Central. También implica que estas medidas no han sido efectivas hace tiempo que se han venido tomando y no han sido efectivas en cuanto a la reducción, a la desaceleración de la inflación. Por el contrario, nos acercamos cada día más hacia el 10%, ¿eh? más que al 6%, que es el techo del rango meta del Banco Central. Y bueno, y cuando uno analiza por qué está pasando esto, es que Uruguay no es un país clásico en cuanto... ...a el sistema monetario... ...hace unos días... ...yo creo que bueno, es cierto... ...el senador Mario Vergara comentó que... ...este tipo de medidas pueden ser muy útiles... en ...y efectivas en otros países... ...pero en un país donde la mitad de los depósitos... ...más de la mitad de los depósitos... ...a plazo están en otra moneda... ...y en donde los precios se fijan... ...con, un, con una serie de actores... ...fijadores de precios que son pocos... ...no resulta... ...no termina siendo efectivo... ...y si quedaba alguna duda... Ayer se reportaron resultados ya en los últimos eh, en Estados Unidos sobre eh, los grandes supermercados. Concretamente ayer fue Walmart, Stores y hoy Target. Y ahí uno ve la, realmente la diferencia que hay entre un mercado y otro. Walmart, por ejemplo, establece en su informe, lo dice con absoluta claridad, que debido a distintos motivos, entre ellos la política monetaria de Estados Unidos, tuvieron que ajustar los márgenes de ganancia, y ese ajuste de margen de ganancia terminó implicando los resultados. O sea, cuando un gran supermercado en Estados Unidos, estamos hablando de supermercados importantes, de la forma en que funciona ese mercado, tiene dificultades, lo que hace es trata de ajustar las ganancias, y no los precios. Y ahí está un poco la clave. Hoy Target está diciendo prácticamente lo mismo, que ha reducido sus beneficios, y que lo ha hecho en base a tratar de mantener el nivel volumen de ventas, mientras que acá lo que estamos viendo cada vez que hay algún reporte sobre las ventas al consumo, las mismas bajan en volumen y aumentan en facturación. Quiere decir que es muy distinta la realidad en una economía que en la otra. La consecuencia de todo esto es que Estados Unidos ya está pegando la vuelta en tema inflacionario ya el último dato, lo dijimos la semana pasada, fue muy alentador, es más, el propio presidente ahora está hablando de un acta, o sea, de una ley de reducción de la inflación. O sea, cómo vamos a, en Estados Unidos, cómo va a trabajar el gobierno para eh, la post-inflación eh, alta, o sea, el periodo post-inflación alta. Como que ya descuentan que la desaceleración vino para quedarse en Estados Unidos, la inflación pasa a ser un problema, mmm, yo no digo lo no importante, pero no tan eh, tan envergadura como era hace algún mes, y ahora hay que empezar a reactivar un poco la economía en aquello que se perjudicó a raíz del aumento de las commodities y del precio del combustible. Mientras tanto acá seguimos todavía tratando de ver cómo domamos la inflación, también le pasa lo mismo a nuestros vecinos argentinos. Brasil no cuenta porque en periodo electoral puede pasar cualquier cosa con todas las variables económicas. Así que dos visiones distintas del mundo, una desde acá, otros aquellos que ya están, han pegado la vuelta, han pegado la curva y ya se Enfrentan otras situaciones nos Recordemos que Estados Unidos tiene elecciones Este año, la de medio término Y ya empiezan eh, A perfilarse las presidenciales O sea, ya empieza a Tratar de que el sistema económico funcione Bien, para que el actual presidente Vaya bastante bien encaminado En, en, en un par de años Así que Jorge, esa pocas novedades Pero más o menos diferenciados Un país del otro, por lo menos En materia económica Bien, te dejo planteado un tema para la semana que viene Bien Bueno. En las últimas horas, vía Brasil, la Unión Europea propone firmar rápidamente un tratado de libre comercio con el Mercosur. Bien. Sí. Perfecto. Eh, no sé si es simplemente este una demostración de buena intención, no sé si es una picardía de Bolsonaro para instalar el tema en la campaña electoral brasileña, o que realmente, o las dos cosas, que la Unión Europea ahora más que nunca está necesitando básicamente alimentos y mira para acá, para el barrio del Mercosur. Pero Bien. lo hablamos la semana que viene. Con gusto, Jorge, cómo no. Gracias por tu aporte, como siempre, Mauro, muy amable. Igualmente, buena semana para todos. Lo mismo, hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.